Los mayas empezaban, sus fechas calendarios en el año 3113 a.C. Este gigantesco periodo de 13 catunes, pues, termina a lo largo de un millón ochocientos mil y pico de días, El día 24 de diciembre de 2011, Y ese día habrá de destruirse el mundo. Según los sacerdotes mayas. Se lo digo con tiempo. 24 de diciembre de 2011. No falta tanto. Y Dios quiere vamos a estar ahí. No falta nada. Yo espero estar ahí... Así, tan joven y tan apuesto como me veo. Con la sidrita. ¿eh? Con la noche con la sidrita. Voy a estar eh, con el corazón en la boca. ¿sí? ¿sí? Haciéndole cuerno a los sacerdotes mayas y yo La boca se te ha goblado. Venís a destruir el mundo justo hoy. Noche buena. Bueno, vamos acá con toda la familia, que yo vine la ahí... Me venís a destruir el mundo. Me van rompí a... toda, va a decir la, la señora, ¿no? Ahí. Sí. Me rompí toda cocinando, haciendo esto, y van a destruir el mundo justo ahora. <risa> Apurate como el pan dulce. Apurate, <risa> nene, que se viene la fin del mundo. <risa> Chicos, entren. Bueno, <risa> esperemos que sepamos a afrontarlo con las botas puestas, ¿eh? Bueno, eh, dedicado a los mayas que escuchan este programa... ¿eh? Vamos a, vamos a oír el primero de los discos. Niño, bien. Ah, bueno, hay mensaje de los oyentes. Ricardo Avellaneda propone posponer el pago de la deuda externa hasta el 24 de diciembre del 2012. Y, y dice y de ya para manguear cien mil millones de dólares más por lo menos si es cierto lo de los mayas vamos a vivir los últimos años como bacanes Alejandra de Temperley dice enero sin ustedes será como un catartum. que como ya hemos anticipado en el mes de enero este programa habrá de eclipsarse y nosotros con Guillermo Estronati estaremos en Mar del Plata en una sala, presentándonos ante el público. En esta sala habrá de cobrarse entrada. Yo tengo que decir que para mí esto constituye una alteración del código que se ha establecido entre quien habla y sus oyentes y sus amigos. Yo creo que de algún... De algún... Perdón. De algún modo... Siga usted. Cómo no. ¿Hacemos una tandita? Pues sí. Hago una tandita. Cómo no. Hora Bardal, una de 18 minutos. Bardal es potencia. Distinciones, vinos y champán. Carrodilla. Usted que no fuma ni bebe alcohol... Usted que no fuma ni bebe alcohol ya tiene un lugar para estar. Confitería Bailable, Show Danzas, un lugar para estar, nazca 2204, conózcalo, conózcalo Dolina. Sí, muchas ¿eh? vez. ¿Cuántas empanadas son capaz de comerte en ayuna? Le preguntó una. a otro. Cinco, dijo el otro. No, dice, porque cuando te comes la primera, es que ya no estás en ayuna. Otro tipo dice que lo voy a hacer otro amigo, ¿no? Dice, ¿cuántas empanadas son capaz de comerte en ayuna? Siete, dijo el otro. Qué lástima, si decía cinco tenía un chiste fenómeno. <risa> En una vez. Una vez en la vida, lo creo que nunca. Eh, Jack Nicholson. Ah, sí? Qué buen actor que es ese tipo, bien. A mí me encanta. A mí me gustan todas las películas de Jack Nicholson. Sí, a mí también. No, una película de Jack Nicholson. Eh. ¿no? Atrapado sin salida. No la vi. Sí, la vi sí. Que, sí, no, eh, Qué, qué caro que tiene, qué caro de loco que tiene, eh. Eso, es, ahí está. El otro día hablábamos acá en este programa, el otro día hace como 20 años. Que hay que tener cara sí, para ser para actor, ser actor. Uh -huh. eh, por ejemplo jack Nicholson. ¿Eh? hay una película que viene el tipo con un hacha el que se le la corre a la mujer con un hacha la corre la película que vi yo dice te voy a matar el resplandor se llama así y uno le da ganas de salir corriendo uno dice este la mata mete miedo este señor. la mata porque agarra el hacha y yo creo que si no se la sacan los carmarógrafos la mata serio es muy creíble ¿Tiene el hacha en los ojos? ¿Cómo un hachazo? Sí, señor. Ahora, si usted pone a uno de estos grandes actores que uno conoce, ¿no? Que tienen cara de empleado de banco, con un hacha en la mano. Sí. Y yo le decía, dame la hacha, hermano. ¿Le voy a pegar un hachazo? No, dice el tío. ¿vas a pegar un hachazo vos con esa cara? El tipo que pesa 45 kilos con el perro en la montura no le va a pegar un hachazo a nadie. ¿sí? Es el physique du de que hablaban los franceses. Uh -huh. Tiene cara de, de, de... Sí, señor. ¿Eh? Jack Nicholson tiene cara. A mí me gusta, no sé si es buen actor. Pero sí, a lo mejor ser buen actor es tener cara de, de, de lo que fuere. Y el tipo está rico. remando ahí de Galeote, lo miserable que yo. El tipo, usted lo siente que está remando y tiene cara y que rema. Uh -huh. ¿Eh? Sí, sí. Y uno ha visto, ¿eh? Tipo que están haciendo de, de, de, de soldado y parecen disfrazados. Y uno les parece hasta ver la etiqueta del, de, de, del, del vestuario. Bueno, a ver qué dice Jack Nicholson. Se empecinó en los últimos meses en seducir a Meryl Streep. Ah. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué es esa que tiene cara de nada? <risa> eh, esa dicen que es buena actriz, pero yo buena no le veo actriz. cara. A mí me duele. Eh, usted, pero... Y usted va a ver una película con ella y los tipos se pegan un tiro por ella. Y uno la mira y dice, qué también. Pero, pues, Pero él tiene una sensualidad muy especial. Eh, a mí déjeme la sensualidad de sensualidad muy especial. Ah, bien, bien. Este. Los fabulos Cadillac. Sí. Basta de llamarme así. Sí. Es un bolero, eh. Sí. Lo cantaba Gregorio Barrio. ¿no? Pochilón, la mina, tío. No le gustaba. No gusta. El último pedido, cheque que son como a las 5 de la tarde. Antonio de. ¿Está el Bornos en línea para tocar ronda? ¿Está sí. en línea, bornoz? Adelante, por favor. No, no, no espere, está en no, línea. Están por pachear. Bueno, entonces, ¿para qué me avisa? Si quiere incorporar un acuario a su casa, puede elegirlo del tamaño y forma que más le agrade. A mí los acuarios me gustan grandes. Mm -hmm. Cómodo, un acuario cómodo, que el pescado esté. Porque el pescado apretado. <risa> Cuando los acuario, chicos. Se, se pone nervioso el pez Se pone nervioso están de un lado para otro. Y eh, no... pegan, boom. Sí, boom. Y, y, y, y, ¿Eh? y los pescados del medio se ven presionados por lo de los costados. Sí. Parece pero... un juego infantil que se llama Don Ernesto. Y entonces los pescados del medio salen para arriba. Y se ahogan porque van fuera del agua. De uh, en... y no saben. ¿no? Claro. Porque tienen branquias, dicen. Que. Sí, no tienen pulmones los pescados, dicen tienen unas tenían. cosas. Espérense ahora. Sí. Sí. Ahora que espere, que espere eh, negro dice. Una, unas cosas para respirar agua, respira. Porque ellos se respiran el agua. Sí, sí. Los cristianos respiramos aire, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, el pescado le respira agua. Le respira. ¿Y qué? ¿Toma aire después? Lo no, no, agua. no, respira agua y tira agua. El, el suspiro de un pescado es un chorro. Cuando el pescado dice ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? <risas> agua. Dice Tosa, cosa rara el aliento de un pez eh. el aliento de un pez bueno buenas noches señores <coughs> buenas noches Guillermo Tronati buenas noches ¿qué tal? Aquí hemos recibido de Caleufú una carta de Hugo Enrique Espada Caleufú eh. en la en la Pampa y en la armiento. sí Dorina, Muchas gracias, esto ahí, lo un tradicional de Hugo que ha venido ahí con cañoncito de crema. Bueno, este, muchas gracias, eh, a Hugo Enrique Espada, que me da consejo para comprarme un auto, a mí me va a dar consejo. <risa> eh, muchas gracias también a Nora Guzmán, que nos ha hecho un pequeño obsequio, y además se ha puesto contenta por, un, por el premio este que hemos recibido hoy. Finalmente, ¿se acuerda que le habíamos contado que... estamos en una terna. Estábamos ahí en una terna y nos lo dieron a nosotros el premio. Así que el premio. También, sabe la que se armaba si no lo damos. Fuimos, fuimos antes nosotros y lo amenazamos. Como el tipo este, el de. Smirno. El señor prensario. Escúchame, le dije. Regardé, regardé la tribuna. Las tres últimas filas eh, arriba con unos medios ladrillos. Eh, anda pensando bien a quién le das el premio. Y después... Tienes tres opciones también. Sí, ya lo tenemos ahí, cualquier día de esto. Bueno, eh, muchas gracias. <risa> ya de esto lo vendemos. No. <risa> no sé, Miren qué no pesa. Sea... Sí, es pesado, güey. Sí, ¿De ¿De claro, no sé, pero sí. es pesadísimo. Sí, eso sí, sí. Es que... ¿Te caga arriba un pieza? Sí, no, no. bueno... Eh... Sí, pero yo vine aquí para este, saludar al negro, al que quiero mucho y él sabe que mi corazón está en este programa. Entonces que... ...que haya recibido un premio... Sí. ...se sigue haciendo justicia. Ver, Eso eh... lo dijo usted allá también. Él es testigo, así eh, es. ahí. Eh, este, este no lo ponga de testigo... ...que sale de testigo del crecimiento de un árbol. No, no lo dijo, no lo dijo. ¡Señores! ¿Cómo recibir invitados con poco espacio? Nos llaman muchas personas y nos dicen... ...han venido invitados y no hay lugar. Sí, no me empuje. Despierre prejuicios... ¿Qué? Qué lindo eso. Qué lindo, destierre prejuicio. Qué lindo para un afiche, ¿eh? Destierre prejuicio, una campaña. <risa> no, no, no, no, los no amigos no. que van a empezar. ¿eh? Y yo club de amigos de alguna calle que siempre anuncian alguna tiradas. Sí, no no no, sí, para, para esta, esta época, saco, póngase la gorra, cortes el pelo. ...le cambio una flor por un cigarrillo... ...mastigue con la boca cerrada... ...sí, qué sé yo... que no, no que tienen gusto a nada... Sí, sí. ...deme una piedra y le doy una flor... Bajé, sí. deme una flor ...le doy una flor y le doy una copa, qué sé yo... ...tome bajé, agua, bañese... ¿no? ...una cen... ...como si uno y no se bañara no qué sé yo. ...bueno, este es igual... ...destierre... ...¿qué era? Eh, ...prejuicios... ...bueno... Eh, ...si no tiene espacio... Ah no, dice destierre prejuicios y apile a amigos en su living. Sí. Es un poco violento. Sí. ¿sabes muchos cuál? años me tocó este <Risas> sí. sí. <Risas> El problema es cuando se tiene que ir alguno. Sí, cuando eh, se tiene que ir alguno. Que hay que andar y hay gente que por delicadeza no, eh, está como en su caso abajo y <Risas> no se va. Y no sé, usted sabe muy bien, porque lo hemos comentado, que la delicadeza muchas veces conduce a soportar situaciones impresionantes. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de dandismo. Disculpe la vecindad de las sí. dos veces. Es este. Este. Este. este. Un señor está sentado en el cine y alguien por error se le sienta encima. Este señor, en vez de decir, caballero, se ha sentado usted encima, no. Sé que y se que... aguanta la proyección de la guerra y la paz espectador ahí, como un marqués, para no decirle. ¿Y ¿Está, bien? Claro. está bien. y al lado, y si están cómodos... ¿sí? ¡Claro! <risa> bueno, en la fiesta esta de Apilau pasa lo mismo. Claro. Por ahí uno se tiene que ir hasta abajo y por no molestar al de arriba... El corre... <risa> se, tiene, ...se queda hasta las cinco de la mañana. Si no tiene espacio en casa, pero sus amigos o parentelas son legiones... ...organice un party e invítelos igual. Ah, como Mateico, sí. mundo party. Eh, este programa rev... de Mateico. Sí. Eh, él bien le los recibe a todos. Esta revista brinda trucos para sacar el jugo de cada rincón. Ah, exprimiendo rincones. Sí, sí. Fantástico, eh. Si, si no le dan resultado, apele al balcón y deshágase de algún indeseable. Ah, lo tira. Ah, los indeseables al balcón. Ah, en invierno es lindo hacer las reuniones. Sí. Eh, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Inde? Y eh, no, no, no. con los indeseables lo vamos a poner el balcón. muerto de frío, es? Comiendo las obras. Pero en realidad yo he visto fiestas totalmente compuestas por indeseables. Sí. En el libre no había no, nadie. con en el en el el el uno. Claro. Sí. Todo, todo el tiempo uno ahí, todo, lo, todo en el balcón. Bien. Saca. Eh, descarte sillones y sillas. De parado. Está bien. Se a tiene ver. una fiesta, lugar chico. Si yo necesito al vecino de al lado, y uh -huh. soy sí, buena. Téngamela. Sí, o sea.. Vamos a tener este una. Bueno, una pequeña reunión, esta noche, disculpe, porque por ahí vamos a sí, aquí muy, azúcar. Eso, no, eh, eh, o sea, le voy a dejar, no le voy a pedir nada esta vez. Eh, uh -huh. le, le, no sé, sí, el le voy a dejar. Mire, estos sillones.. Eh, Y aquí se los trae mi, mi marido con tres cuñadas Porque eso es uno de sí, un a un cama. Eh, eh, eh, no eh. tendrá guita guardada dentro ¿no? Eh, no, no, yo te no, rezo no. para no poner eh, No es que yo sospeche de usted, ¿no? no. Discúlpeme, pero para no ponerlo en un compromiso, ¿vio? Porque, imagínese, mañana me falta algo a mí, ¿no? Sí. ¿Y de quién voy a sospechar? Del portero eh, sí. eh, Bueno, le dejo los sillones no. <risa> Dice, tapice sus ambientes con almohadones ¡Uy, qué lindo! Una barato que parque. No, toda, toda la pared, los techos, el piso, todo con almohadones. Pero le queda poco espacio con eso. ¿Cómo, ¿Cómo le queda? No. Aquí? Toda la gente se puede sentar donde quiera. Claro. Se tiran ahí. Todo el... para sentar. Uno dos, medio todo... y listo. Sí. No, prende si un a y se te prende fuego los almohadones. Tiene que... <risa> nada, no podés ni fumar. Nada. Discúlpeme, el que quiere fumar va afuera. Porque bueno, acá yo te he pisado todo con almohadones. Y podemos jugar incluso a tirarnos de cabeza contra la pared que no <risa> no Okay. En medio para bailar Sí, porque te perdés el paso. La, el val el, cuando tenés que girar ahí arruca. con el talón de eje. No sé, el eh, tipo que se han sacado los meninos. Eh, se fui a, a bailar el arriba una colchoneta. Sí, es terrible, pero es lindo, ¿eh? porque usted se apoya en una pared, la fiesta está aburrida, usted se apoya así con una pared. Y le agarra un sueñito. Eh, y aprovecha. Eh, ah, lo que tiene es el almohadón es sucio. Y sí. agarra toda la la Y la mugre que traen los zapatos, los quia. Después vio sí. de eso, se reseca. Ah, más si es pana. Y se va a, a absorbe toda la vida. Y queda, ¿no? no lo saca jamás. No lo saca más, el y olor, cualquiera. Y camina un poco y se levanta una polvadera que usted no ve de pared a pared, no ve. Cuando lo siente donde ¿no? un en cama en una casa ajena, veo que se siente y se desinfla eso y sale ah, el olor de adentro. Yo, yo, yo no me le siento nada. ¿Dónde va usted? ¿Dónde va en no me siento, no. Está loco, porque no. el diván cama se convierte de diván en cama. ¿Usted por ahí toca alguna parte del de, de, de, de, de, de, de, de mecanismo o algo? Claro, y y queda, no. Y queda en el fondo de la cama, ahí lo tienen que sacar entre 4 o 5. Por ahí vienen empleados, eh, digo, invitados nuevos que recién llegan. Y vaya a saber con quién queda. Claro, y lo veo a usted ahí dice, y dice, ¿qué gente que hace acá? ¿Qué y, gente que tiene ingeniero? Y no, no le creen. Dice, sirva un menú sencillo que pueda comerse sin ayuda de mesa. Ah, aceituna. Eh, la bocita de y eh, una mandarina cada uno. No, no porque dolor la mandarina. Por favor, dice, las cáscaras, métaselan en el bocino. Después me dejan todo en. Lo vuelvo eh, para la polilla. Claro. Eh, habilite terraza, patio o balcón, por más pequeño que sea. Habilite no, todo. Usted tiene ahí Mira, vamos. Sí, o sea, saqué las escobas. <risa> Tenemos este pequeño placa. ¿Por qué no se sienta aquí, conde? ¿Eh? Siéntese aquí. ¿Le molesta el plumero? Ah, espera que se lo eh, corro. Ahí, eh, ahí, los... y tengan... Ah, bueno. Dice... Líbrelo de macetas. Saque todos los engorros domésticos de su casa. Por ejemplo, su marido. <risa> Otro consejo. Seduzca al portero. Yo. Eso en todo Como presento general. Claro. Se busca al portero. No importa si usted hace una fiesta, se busca al portero. Uy, qué lindo, eso lo cierto. Sí. Te pasa, señora, y lo saluda, ¿no? Tardes. Sí. Hola, Juancima. Hola, tortis. Haciendo puertas siempre usted. El lampazo bien. Qué lindo que le queda ese. Esa camisa azulenga. Esa es eh, gruesa. Ese, ese pantalón. Che, esa punta de goma me la compré. No lo seduce? Bueno, ¿para qué? Es? Ah, no, dice, se educa al portero y pídale un préstamo de terraza. Ajá, ah, sí. Bien, sí bien. Y lo dan a la sola y firma, es, es una nueva entidad. Sí. Sí. El, portero el portero, Sociedad Norte. Sí. hipoteca <risa> sí. si, si, si la terraza, no sé cómo sí, es. Por metro, tranquilo. Si la consigue, invite a sus amigos a una fiesta aérea. Oh, ¡Ah! ¡Todo en helicóptero! ¡Mira, mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, le dice otra oh, una fiesta aérea a mí para caer acrobacia looping sí, looping sí. qué lindo lo sí, es. aterrizaje todo mira uh, papeletos de arriba y todo arriba y cogoteando a ver qué dice este dice de una fiesta aérea en la terraza y prepare un menú en bandejas individuales descartables El menú descartable. Sí. Pues es una basura que se le da a teto tira... Sí. Eh, está en la terraza, el piso 14, y lo que no le gusta se le da una empanada. Le encaja un mordicón. ¿Es de queso? Festival Festival aéreo. Para Queda bien, le digo. Una <risa> empanada, ya empezada la tera. La tera, alas de la patria. Ya? Claro. <risa> Sí, se, será una buena manera de no ensuciar evitando el, el qué Ay, no ensuciar sí, la terraza ah no, no sí, ensuciar eh. la terraza vamos a ver la calle cómo es, qué evitando las tiras del consorcio uy las iras del consorcio Que que todo es, es todo de Hitchcock, todo transcurre en una reunión de, de consorcio como Metin y todo, todo. Y uno no sabe bien lo que va pasando porque van hablando, los tipos la cámara Toma los primerísimos planos del acta, ah. van hablando, bueno, si están presentes, cuentan, ah. el tipo que está presente, empiezan a hablar de lo que ocurrió. Alguien dice que esto no puede volver a repetirse. El otro dice que es culpa del administrador, el otro que es culpa de... hasta que por ahí que parece lo que ocurrió es que hay un cadáver en el palier. Y uno de los tipos del consorcio es el detective Hércules Paró vive ahí el tipo. No vive, pero se disfrazó como si viviera. <risa> pero esto no lo sabe uno, pero uno cree que es el tipo... Claro. Ah, cual, ocasional locatario. Claro. O o ocasional, ocasional locatario. Locatario, así sí, La es... lavada de locatario, así sí, sí. Y... y al final usted va viendo que las cosas están rica. Hasta que Yo no le voy a decir quién es el criminal. No, no, no me digas. No, pues si yo. yo estoy este sospechando. Sí, que la alquilan en medio casé. ¿Ah, sí? Sí, sí, la alquilan. Sí, pero es en, trucha. En dos pa... Yo, usted sabe que si quiere lo puedo recomendar porque yo soy socio vitalicio de un... De un... No me digas. Sí, me hicieron el homenaje. Lo que... No me digas. Sí, me lo, siento, lo pago más. más ahora, sí, sí. Ah, sí ¿verdad? Porque ¿verdad? yo me hice socio hace menos tampoco, años. no paga más. Ah, bueno. Si Era inútil. Sí, inútil, ¿no? ¿No? eh, A condición el cuarto de sus chicos para que cenen allí con las personitas de su edad. Ah, sí, porque hay personitas. Sí. <risa> sí, Usted conoce muchas personas sí, ¿no? no, no, no. bueno, Disfrazado eh, de pibe sí, eh, Retire los objetos <risa> frágiles mm, el bebé, el bebito. Sí. Eh, sí. Ubique mesas pequeñas con todo lo necesario Para que puedan desenvolverse sin asistencia adulta Uy, qué lindo sí. ah. Desenvuélvalos sin asistencia sí. adulta ¿Y para qué los envuelven? Venga <risa> sí. preparadas opciones divertidas pero tranquilas para la sobremesa Nada de baile sí. Ah, no, no, sí. no sí, pues No, no Nadie es Sí, eh. razones de la física <risa> lo impiden ¿De la física? Sí. Ya yo que estudié aquí ¿no? sí, claro. eh, Alquile una película sentimental que los mantenga llorando en su sitio, Feliz. <risa> sentados apilados todos imagínense la fiesta yeah. todo apilado Hablar, seduciendo al portero escribiendo zapac y, a Pac, y mirando una película sentimental uh, ¿O todos que... juntos. Claro no, que me avisen con tiempo esa fiesta para claro, bueno, no hay... una persona para que falte en mi lugar yeah. sí. este alquile una película sentimental alquile cassette de de so Music, ¿qué es eso? ¿Eh? Soft Music. Soft Music es un conjunto nuevo. Eh. A ver, ¿qué es soft music? Algunos saben, no, ¿no? ¿Qué es soft music? No no saben. ¿No? ¿Viste que es nuevo? Es nuevo. Apréndase algunos juegos para adultos que no impliquen demasiado movimiento. Este, mirad, mirá. Mirá ese pijo. A ver quién baja primero la vida. Eh. Eh. Ese es un juego para Taura, ¿eh? Hay que ser muy bueno. Yo jugaba mucho yo jugaba mucho pero no era de ganar no yo era jugador con ventaja ah, ¿Sí? y me ponía unos lentes de contacto opacos opacos y en realidad yo no, no veía nada y lo miraba al tipo y como no le sentía la mirada lo seguía mirando después que él se iba no sospechaba el tipo eso no. No fue, no, no, no y, eh, se asustaba. ¿eh? Ah, Yo no jugué más porque no me perdí eh, con un tuerco. Eh. Uh, bueno. eh... Que tiene claro? Que tiene claro? Bueno y, y con eso usted puede recibir invitados de poco en poco espacio. Ajá. ¿Qué por qué? ¿Cuánto mide el el suyo? Dos por uno. Grande. Mucho, muy grande, sí, grande. Sí, Es medio desparejo Es medio desparejo Y por qué no tira abajo una pared ¿Y Igual ya el decir Claro No porque... Es un ambiente nomás Es un ambiente Ah, un ambiente ¿Y sí, sí. qué tiene la cocina? ¿No tiene la kichinete? No, no tengo cocina tengo cocina oh. sí, tengo la, ¿En la cama? <risa> <risa> cocina tengo Uh, oh, es, es eso, sí, ¿de departamento de un ambiente con quichinete muy brazos Querido, para ser churrasco O sacá un pie afuera de la, la cama Y se me lo metió dentro del horno ¿tú? ¿Tú claro. ¿Te acuerdas? Eh, la mano en la llave y rompe el vidrio de la avenida. <risa> la y yo veo que soy una persona Que tengo el sueño inquieto, tengo mm. Ah, sí? oh, yo Escúcheme ¿Se eh, sobresalta? No, pero yo me doy vuelta eh, Diga algún número de veces que me puedo dar vuelta eh, Diga más 18 eh, eh, Mire, no sé la verdad cuántas veces me doy. Eh, Porque imagínense, Yo no voy a andar contando las veces que me doy vuelta pero... Está inconsciente No, ¿sabe qué pasa? Yo le voy a confesar Yo Soy una persona muy ocupada, ¿no? La verdad que este, tengo mucho trabajo Tengo mucho trabajo Me, me levanto temprano Tengo este, muchas cuestiones familiares que atender Entonces, discúlpeme, no usted a lo mejor lo toma mal, pero no he po no tengo tiempo de contar las vueltas que. que, que Ahora si usted hace una cuestión de vida o muerte de esto, si el programa no puede seguir sin que yo le diga cuántas veces me doy vuelta por noche, bueno yo me contrato un escribano, me ¿sí? lo pongo ahí al lado de la cámara y digo cuénteme las vueltas que me doy en la cama. Bueno, cuéntame, y ¿no? Cuenta. La vuelta. Cuenta la vuelta. Claro, la eso, otra dice, cosa no. Eh... ¿E no, no, sí, no, no, no, dice. Sí. He movido el pie, dice. He movido el pie, eso no se cuenta. Si quiere, haga otro casillero. Claro. El eh, casillero ¿Media vuelta, vuelta, media vuelta, sí, sí, a <rí> Sí. bastante más ¿eh? Eh, eh, cuadrado, bueno. eso si usted ya no puede estar más sin que yo le diga contra vuelta me ve la cara con las veces que se levanta sin darse cuenta ¿no? también bueno vamos a escuchar un ruido, ruido sospechoso bien, bien. y para qué era che no sé usted saber, pensó no, usted, usted, usted, no sé no el portero creo sí. que yo no sé cómo hacía la fiesta no era una, un tipo muerto en el palier no pero usted empieza a hablar macana viejo y me, me trastorna el, el, el programa entrenarte. y tómese la voz Agarre a su marido el brazo y propóngale pasear debajo de la lluvia. ¡Uy, oh, qué es Está su marido tirado ahí en la catrera, leyenda? Y usted lo, de lo que y lo dice, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Y dice, vos a pasear abajo de la lluvia. Pero no, vos que me estás loca, vos. Cae el sapo de cabeza acá en el río. la lluvia, ¿qué? Yo estoy acá tranquilamente, vamos a pasear abajo. ¿Qué te agarró? La locura, vos. ¿Qué tenés? ¿Te sentí bien? ¿No ves que sos una bruja? Uy, ¡Andá! ¡Andá! Si quieres yo te miro de acá de la ventana, va. ¡Hacete sopa vos soles. ¡Está loca! No? ¡Ponete ahí abajo la canaleta del patio! ¡Que se caiga la tierrita! ¿no? ¡Claro! ¡Mete el melón ahí! ¿eh? Sí. ¡Déjame tranquilo que estoy leyendo! acá ¿ví? Y sigue el tiempo, el tiempo cada día minutos dice, ¡Pasear abajo la lluvia! Pero que ¡No tiene nada que hacer! Viene, Después... Cómo no ponerse nervioso con el tránsito más pesado! ¿Cómo no ponerse sí. nervioso? No, instrucciones para no ponerse ah. nervioso, me interpreta usted. Sí, señor. Los síntomas de ansiedad, tensión e irritabilidad que sufren los automovilistas en las horas de mayor congestión de tránsito pueden conducir a trastornos estomacales, roces en el trabajo y escándalos en el hogar. ¿Eh? Nueve de cada diez conductores sufren de ansiedad. Mm, Detener en mis brazos Sí, pero usted la, usted la puede combatir ¿sí? Ajá, sí. Según el psiquiatra Calvin Sheen Ah, don Calvin, sí, los sí. pantalones Los síntomas de ansiedad, tensión e irritabilidad sí. eh, Pues pueden conducir a trastornos estomacos Es lo mismo que dice antes sí. Sí, sí, sí. En el título Que y empieza de nuevo la noche. Bueno, consejo, Che consejo para evitar estas ansiedades Ajá. Primero, póngase cómodo para manejar Ajá, sí, Puse no. ropa suelta Y cinturones flojos Ah, sí Yo me aflojo viene el cinto todo. Después, ¿sabe qué pasa a veces? Sí, que no se por acuerda ahí, Claro, por ahí no se baja Y no, yo muchas veces bajo corriendo a comprar el diario Y quedo pialado ahí con los pantalones Se piara, uno, sí, Unos señor. papelones, Dios mío Bueno, desajuste los cordones Sí, sí, se, lo, se los pisa. Eh, sáquese los zapatos y le aprietas. Sí. Como quiera, vaya. Como quiera, vaya como quiera. La dama. Vamos <risa> a buscar más, siéntese a más. Siéntese. Amada mía, siéntese. Sí, eh, sí. y disculpa, me voy a sacar los tarros porque me causa la ansiedad. Sí. Eh, y ahí de la guantera saca un, un frasco de. de desodorante. Sí, claro, lo que sea, no sé. Bueno. Eh, acomode el asiento de manera que sostenga bien el cuello ¿Cómo? Ah, que no se le vaya para atrás No sé, ¿y, y por qué no se pone usted atrás del asiento? Y, y cogotea Claro, pero tendrían que vender eh, sostenedores de cogote Ah, y corsé, por ejemplo Claro, por ejemplo, imagínese usted, ¿no? Una barra que atravesara el auto Con un agujero Se calza el cogote ahí Después, trac, trac, ¿okay? ahí, se lo ajusta, se lo pone en una posición que no y queda ahí. ahí y le queda sostenido el cogote. Claro, por ahí quiere bajar de rápido ah, y ahora. ¿no? Bueno. Y encima y... se le caen los pantalones, aparte. <risa> y si mira ese tipo, de si y sin pantalones, qué eh. misterio que es eso, dentro del auto. ¿De qué va disfrazado? Este? Eh, señor, preste atención a los informes sobre el tránsito que da la radio. Sí, ah. yo siempre presto atención a los semáforos que no andan, que dice la radio. Bueno, esos andan. Pero hay otros que no andan que la radio no dice. Llamarlo a de tránsito. Si sabe de antemano que hay un embotellamiento, lo puede esquivar tomando otro camino. Ah, es fácil, sí. Claro, es fácil. Por ejemplo, usted va por la avenida Belgrano, ¿no?, en dirección al centro. Sí, y ahora señora. veo que la están arreglando. Sí, felizmente. Pero todos los días lo arregló en la calle distinta, ¿no? Sí. sí. Embotellamiento. Si usted no sabe nada, se liga el embotellamiento. Uh -huh. Te va hacia el bajo, digamos. Uh -huh. Sí, sí. Pero si usted oye por la radio que hay un embotellamiento en la avenida Belgrano... Digamos, dos tíos, dónde está? Digamos en Primera Junta. Ahí está. Muy bien. Rivadavia para el otro lado. Sé, donde llega a eh? General Paz. General Paz hasta el eh, Río de la Placa. Avenida Lugones. Sí, ahí viene rápido, por Lugones viene rápido. ¿no? Viene rápido, todo el bajo. Ahora no agarre libertad. Están arreglando el libertador también. Ah, bueno, pero esto se vuelve. ¿Eh? ¿Dónde están arreglando? Agarra Avenida Sarmiento, Juan B. Justo. Sí. Ahí por la parte de... Avenida San Martín. Agle, por ahí todo eso están arreglando de una sola mano. Avenida San Martín, Guarne, Corriente. Corriente viene bien. Y vuelve baja por Corriente. Sí, pasa por el 11, que nunca hay tráfico. Están no, no, no, no. todos los semáforos fenómenos. Yo uh, lo pongo a 90, el auto. Sí. Y lo, bueno. la onda verde es aquí. Sí. que oh, frenos, una onda. Puede cambiar de ruta de tanto en... Ah, prohíbe cambiar de ruta de tanto en tanto. Hay que probar. Sí. Para no aburrirse. Sí, aunque no haya diferencia en el tiempo de viaje, la variedad rompe con la monotonía y no aliviará es. un poco la tensión, señora. No le dije. Tómese de vez en cuando unas vacaciones, si sí, el tránsito viene mal. Sí, ahí mismo, saca ahí la mismo, carpa. Ahí te saca la, la carpa, se tira ahí, el bronceador. <risa> Toma unos sí, mates. O si no, si no se va a amar el plata. Y dice, ¿te vas a amar el plata? Sí, dice, porque el tránsito es <risa> no, Como no puedo llegar al celda, no el el me, y me voy a amar el plata. Eh, dice, reacomode sus horarios de manera tal Que una vez por semana no deba conducir en horas pico Está bien, trabaje de noche claro. O salga de noche nada más para darse gusto de no conducir en horas pico Claro, es lindo manejar de noche oh, no. Da gusto esta noche Use el tiempo de viaje para mejorarse usted mismo ¿Cómo, ¿Cómo? es eso? Ponga un programa educativo de noticias en la radio ah, sí, para culpar O instale un equipo y escuche cintas que le enseñen algo Por ejemplo, un idioma extranjero. Oh, si usted está en embotellamiento y pone, se pone en alemán ahí. Eh, no, se pone a aprender francés, ahí Usted tranquilo. Y si alguno le toca la bocina, dice, ¿por cuándo le voy a... Total no le va a entender. ¿no? Claro. Invite a personas agradables y optimistas a viajar con usted. Oh, usted va mirando ahí por la ventanilla. Señor, ese? ¿Usted es agradable y optimista? Son cosas mías, le dice el Ese no es para llevarlo. Discúlpeme, discúlpeme. Siga, siga su vehículo. Eh, eh, y por ahí, No. dice: ¿Usted es agradable y optimista? Efectivamente. Y lo, eh, que y lo alza. Sí. Mm -hmm. También puede usted formar un pool para viajar. ¿Ahí y en, en donde va? Claro. Ahí mismo arma un pool. Sí. No, no, ese debe ser el. No, no, sabe. el eso son unos cuatro o un cinco miserables. Un grupo de empresas. Sí, no, no. Son tipos que van todos los días en un auto distinto para no gastar nada. ¿Ah, sí? Sí. Ah, tiene razón. Sí. Sí. Se juntan también para ahorrar. Y no sí. está mal, eh. Sí, no está mal, pero vos sabés lo que es aguantar siempre los mismos cinco tipos. <risa> Contando la misma cosa. De ir a lo que le se... va a pasar y de vuelta a lo que le pasó sí, le digo al tipo que le, le, le, Yo la verdad que con el jefe tengo una amistad prácticamente, ¿no? Y así cuentan todas las historias de la oficina, horrible. Yo me tiro por la ventanilla Coma antes de manejar Ajá Sí Y si usted tiene que ir a muchos lugares Y sí. si sale a las cinco ¿Cómo? de la mañana ¿Cómo? de viaje ¿Sí, Por ejemplo, usted eh, eh, entrega libros en librerías Donde la Dale sí. a las 7 de la mañana tiene que ir a una librería en Santo Lugar. Sí. Come. Sí. En Lugares entrega los libros. Un bife con Después tiene que ir a y Come. Sí. En Seipeña después tiene que ir a Villa Urquiza. Come. De Villa Urquiza tiene que ir a Villa Puyredón. Come. De Villa Puyredón a Chacarita. Ya viene Come. rodando ahí. Sabe que en un mes. Sí. Sí. Practica ejercicios al volante. No, va en la eh, ruta. Yo siempre hago... ¿Sabe qué? Yo le saqué el asiento de adelante al ¿Y se siente la de atrás? No me, no, me tiro... Yo me caso firmemente en el volante, de ambos lados. Y estiro el cuerpo hacia atrás y hago flexiones. Oh. Hago oh. el, el acelerador de mano, sí sí, sí, sí, sí. Cuando tengo que tocar en la bocina, toco con la pera. Es cuestión de costumbre. No, pero qué barro, ¿viajes viaje es largo para no ¿Un viaje aburrir. Es ¿Largo? Ah, para no aburrir, sí señor. Sí. Abdominal y hago también. ¿no? Lo mismo, pero con los pies. Levantando así. ¿tú? Se esperan cada susto lo que va a... <risa> Lo que vienen de frente. Dice, no, cuando el tránsito vaya a paso de tortuga, tense y relaje los músculos del abdomen. Ah, usted mientras va manejando va eh, así Pero, Y sí, los que van al lado Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Se siente bien ¿eh? sí. Apriete y abra los puños Ah, ¿sí? Sí. ¿sí? sí Y el volante es firme ahí? ¿El volante? Sí. ahí Respire hondo Y el, el optimista el... que tiene al lado también se pone ¿eh? medio ¿Qué le pasa? Respira hondo, le pasa un colectivo de esos que El doctor El doctor Shin, que Ajá. es profesor de psiquiatría, que hemos citado... Sí, Calvin, Calvin Shin. Calvin Shin. Eh, sugiere además que al finalizar cada viaje se conceda un tiempo de descompresión. Ah, oh, sí, sí. Yo cada vez que me bajo me descomprimo. Momentito, le digo... Espéreme un momento que me voy a descomprimir un rato. Eh, se pega una caminata sí. solo por ahí. Antes de abalanzarte sobre el trabajo, camine un poco o converse con un compañero. ¿Quién se va a abalanzar sobre el trabajo? No lo sé, pero dice: cada vez que baja uno del auto, tiene que caminar un poco y conversar con un compañero. Ajá. Y yo, como bueno, una unidad, bueno, básica. La unidad básica se baja. La, dice, Si lo permite, me bajé recién del auto. Sí, dice el tipo. <risa> pase, pase. Pase, pase, compañero. Al llegar a su casa, cálmese. Sí, cálmese, porque hay gente que llega a su casa y se queda la faja a la mujer. <risa> o... Entonces, a eso no me temo Pero la primera media luna...